Por conectar un poco, por enlazar el anterior tema que teníamos con la responsable de Dolce Vita y por empezar a hablar ya del tema de las Chirigotas, sí. Dolce Vita, Chirigotas, unidos durante la jornada del sábado, pero también en otros bares, ¿no? En otros lugares sí, de copas es. de nuestro pueblo. En seca vamos a estar en, en Dolce Vita y en el Dada. Uh -huh. Son los bares que los que vamos a actuar, los dos pubs. Dolce Vita porque venimos haciéndolo desde prácticamente que empezamos a salir, cuando entonces se llamaba Parnaso. Y en, ...y en el Dada porque... ...bueno pues como saben todos los oyentes... ...y sabéis vosotros... ...pues es un, era un bar que se ha partido... ...y ahora son dos bares... Y vamos a actuar en los dos uh -huh, Perfecto, y yo anteriormente decía Claro, nosotros tenemos aquí la actuación Del de grupo, de, bueno El certamen de Chirigotas, el festival, etc, etc Durante la jornada del domingo Saldréis también en el desfile, el domingo por la mañana Como habéis venido haciendo durante todos los años uh -huh. Durante prácticamente todos los años Pero es que además, el sábado El sábado vais a Otras localidades, ¿no? El, bueno, sí, bueno, empezamos el viernes uh -huh. El viernes vamos a Concursar a Mora Eh, al concurso de Chirigota, donde el año pasado conseguimos el segundo premio y bueno, pues estábamos muy interesados en que estuviéramos allí y el viernes estaremos allí pues para intentar hacerlo al menos como el año pasado ¿no? Además, a mí me consta que el año pasado dejasteis un sabor de boca impresionante en Mora Quedasteis segundos, pero yo creo que vencedores morales sí que fuisteis vosotros, ¿verdad? Pues según la gente que había allí y tal Pues sí, la verdad, claro, la gente demora... Está mal, está mal que vosotros lo digáis, pero claro. para eso estoy yo, para decirlo, porque a mí me han dicho que es que fue así. No, se portó muy bien. Yo, eh, bueno, pienso que los premios, bueno, pues la gente o el jurado valora unas una, una ciertas cosas, ¿no?, sus motivos tiene, pero yo creo que lo que te valora es la calle, más que ningún jurado ni ni, ni ni ningún concurso y nada, lo que te valora es la calle. Cuando tú ves que la gente aplaude, a rabiar que la gente se emociona, que incluso consigues que... Eh, Pues que lloren y que suelten lágrimas y tal, bueno, pues yo creo que qué mejor premio que ese, sin duda alguna, y qué mejor valoración que esa. Uh -huh, muy bien, o sea que el viernes vais a Mora, ¿y el sábado estáis dónde? El sábado nos vamos a Toledo, capital. Uh -huh. Me parece que es la primera vez que participáis en el carnaval toledano, ¿no? Pues participamos un poco a ver, a explorar, no vamos en la cabalgata, lo digo por si alguien va a ver la cabalgata, todo la, el desfile de carrozas que tienen ellos y tal no nos ve porque no vamos al desfile, vamos a, en plan callejero, ¿no? Uh -huh. Vamos uh -huh. a descubrir el carnaval de Toledo en plan callejero y a intentar también llevar allí las coplas de, de Sonseca y a llevar las coplas a nivel, también que hemos hecho una a, a nivel un poco más nacional, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, intentar también inculcar a ver si le metemos también el veneno a los toledanos. Ajá. Sí, porque no hay grupo de chirigota en Toledo capital, ¿verdad? Pues que nosotros conozcamos, no. De hecho, eh, a los concursos que se presentan a nivel provincial, que están así ya más instaurados, como puede ser Llévenez, puede ser Mora, eh, la zona de aquí de la provincia de Toledo, no viene ninguna de Toledo Capital. Uh -huh. Ayer comentábamos con el concejal de Cultura y Festejos, con Manuel Jesús Sánchez Zalarcos, que esto de las chirigotas está extendiendo bastante en un flujo que viene desde el sur, ...cuando decimos el sur hablamos de Andalucía... Ajá. ...pero que va subiendo por Ciudad Real... ...y que ya está tocando la zona sur de Toledo ¿verdad? Pues yo creo que sí por supuesto... ...el alma mater es Cádiz... ...o sea... Uh -huh. yo ...todo lo que sea... Eh, ...Andalucía pues... ...mama de Cádiz y... ...y por supuesto pues empezaron muchísimo antes que... ...que cualquiera de, de la zona de Castilla-La Mancha... ...y son mucho mejores... ...ya a Cádiz está yendo gente de Castilla-La Mancha... ...este año podríamos disfrutar por segundo año consecutivo... De la de una de las chirigotas de Egin Y uh -huh. además hacía buen papel Yo para mí ha he hecho un papel dignísimo en el, en el teatro que es, pues eso Es la inspiración, es eh, no sé, el punto donde fijarte Que es el teatro Falla uh -huh. y, que, y que bueno, que como dices tú Da la sensación que se va extendiendo Hay que decir que hoy, eh, este año han ido Chirigotas de antonia a Cádiz O sea uh -huh. que no solo se queda ya en zona sur, digamos, de Toledo y zona de Ciudad Real, que quizás está más extendido, sino que abarca toda España. Yo creo que es una corriente que se está extendiendo y que se está poniendo de moda, un uh -huh. carnaval, el carnaval de de la sátira, el carnaval de la copla. Además, además a lo largo del año pues tienes un montón de que pueden ocurrir y que las plasmas hay Entonces, bueno, pues eso se extiende porque es mucho más fácil que ponerte un traje de pluma, eh. Quizá el carnaval canario es más difícil de de imitar porque lo primero que no tenemos es su clima. A mí me da una envidia loca cuando veía la final de Murgas, el otro día, estaba la gente en manga corta viéndolo. Claro, claro. Sobre la actuación, bueno, recordamos, van a ser dos pases, el primero a partir de las 6 de la tarde, el segundo a partir de las ocho y media, uh -huh. y, bueno, el estilo más o menos similar al de, al de otros años, ¿verdad? Vamos a, a tener, por un lado, letras inspiradas en asuntos, en cosas que han pasado en, eh, aquí en nuestro municipio, en Sonseca, durante el último año, y, por otro lado, también haremos referencia a asuntos desde el punto de vista nacional, ¿verdad? Exactamente, así es. El, el sistema es el mismo. Sí, siempre año tras año intentamos mejorar en todo. Yo creo que eh, después de siete años que llevamos ya sacando la chirigota a la calle, pues creo que se nota, ¿no? Tú pones el primer año lo que grabábamos y tal, lo pones como suena ahora y el salto es importante. De todas formas, lo que nos gusta es mucho trabajo, mucho uh -huh. trabajo de ensayo, mucho trabajo de tiempo. También le ponemos mucho cariño y yo creo que ayer hacíamos el último ensayo... Y, ...y nos quedábamos hablando como diciendo... ...madre mía, nos va a faltar algo... ...son cuatro meses de estarnos juntando... ...viéndonos, pues si no a diario, casi a diario... Uh -huh. ...y cuando te falta ya pues... Uh -huh. ...lo notas, ¿no? Es, ya no es solo el hecho de la actuación... ...la actuación digamos que es el culmen a un... ...a una temporada, a un tiempo que hemos estado juntos... ...y, y preparando algo con mucha ilusión. Uh -huh. eh, claro, decías... ...la evolución se nota en las voces... ...sonamos mucho mejor es lo más difícil afinar perfectamente o eh, la evolución también la vais notando en el tema de las letras que quizás sean ahora un poco más ácidas, que quizá ahora también tenéis más tablas encima del escenario y os sentís más cómodos, que es lo más difícil, el tema de la voz, el tema de la presentación escénica pues, o por el contrario, el afinar bien con la letra. Pues eh, si te digo la verdad lo más difícil es compasar voces de mujeres y de hombres. Ya uh -huh. cuenta la chirigota de las comparsas, los casi todos son o bien de hombres o bien de mujeres. Hay muy poquitos mixtos. Es muy difícil afinar una chirigota una comparsa mixta, donde eh, haya voces de mujeres que son mucho más agudas con voces de hombres. Entonces, bueno, pues poco a poco lo vamos consiguiendo y, y va, sonando, va sonando bien con el paso del tiempo. Las letras, pues también se van mejorando. Hay que decir que, por supuesto, nos, nosotros, como te he dicho antes, nuestro espejo es Cádiz. O sea, siempre, porque porque es donde mejor lo hacen y creo que de la gente que mejor lo hace es de la que tienes que aprender. Entonces es en nuestro espejo, intentamos pues que toda la sensibilidad, todo el doble sentido, eh, no sé, todo eso que tiene Cádiz, pues intentar cogerlo, intentar eh, pues sentirlo y hacerlo nosotros. Uh -huh. sí, si te, si sigues la trayectoria de lo que ha sido nuestra chirigota, como verás hay muy poquitos borderíos, que el borderío es aquello que intenta hacer reír con... ...con la palabra fácil, la palabra más sonante, la palabra soez ...en la chiricota no hay ningún borderío, ninguno... ...porque uh -huh. es un estilo que no nos gusta... ...entonces bueno, pues eso hay que mitigarlo con un doble sentido... con ...que yo creo que es donde radica la, la, la dificultad... ...y es lo que lo hace interesante y, no sé, llamativo... Uh -huh. Y luego por otro lado tenemos que tenemos que hablar también de, de vuestros compañeros, ¿no? La peña los ratones colorados que nos llegan desde Jaén, desde Bailén. Vamos a ver si mañana podemos hablar con algún representante. ¿Qué conocemos de ellos? Me parece que han estado en el COAC, ¿no? A lo largo de, sí, de este sí, año, sí. ¿verdad? Eh, cada año nos lo pone más difícil. Cada año nos traen compañeros <risa> compañeros que nos, que nos que a la hora de compararnos pues es difícil. El año pasado la gente que vino eran buenísimos, a mí me encantaron. Además, sonando... Vinieron de Sida Real, recordamos, de Almodóvar del Campo. Exactamente. son Fueron geniales. Y este año nos traen, pues precisamente, una chirigota que ha actuado en el Falla. No ha pasado de preliminares, pero bueno, eso no significa absolutamente nada, porque quiero la gente sepa que a preliminares se presentan 180 agrupaciones. Y son las 180 agrupaciones, posiblemente, de lo mejor que te puedas encontrar en el país a nivel de chirigotas. Claro. Entonces... Eh pues es importante actuar con una, con una Chirigota que ha actuado en el Falla. Uh -huh. Dentro de las que en el Falla, pues está a la cola, es la primera vez que van al Falla, lo han pagado, han pagado el peso, el que tiene el Falla, eh, no sé, tampoco, tampoco son de Cádiz, son de Jaén, y el estilo también es diferente, vale. la gente de Cádiz también es tuya. pero bueno, que son, es una Chirigota, pues eso, de, de primer nivel. Uh -huh. Chirigota, pues lo más parecido que podemos encontrar a Cádiz, tienen la gracia andaluza sin duda alguna que Eso eso que estoy... se lleva en el gen es ya un valor añadido y es algo que, que le sale por los poros y, y eso lo transmiten. Y luego tienen esa gracia, tienen una gracia, tienen no sé, tienen una gracia que el castellano no la tenemos, no la uh -huh. tenemos y, y ya y, y eso no lo tenemos, y eso no se puede aprender. Uh -huh. Eso lo llevan innato. Claro que sí. Y luego por otro lado, te tengo que preguntar por si tenemos alguna novedad, alguna sorpresa, algo distinto a otros años, Luismi pues distinto, la verdad que innovar no se puede innovar mucho, el como ha dicho tú el estilo que llevamos es el mismo, llevamos unos pasodobles preciosos, llevamos unos cuplés muy divertidos y estoy segurísimo que la gente pues se va a divertir con nosotros. Nosotros esperamos que se diviertan tanto con nosotros como nosotros nos divertimos con ellos y, uh -huh. y con y como disfrutamos viendo el teatro lleno, los bares llenos donde vamos a actuar y la gente como no se escucha ya en la calle, que este año la calle va a estar complicada, porque... Que no, que no, que no, que va a haber una temperatura, vamos a decir, fresquita, pero yo creo que vosotros con vuestras letras y la gente abrigadita un poco con lo que pueda llevarse, va a estar caliente, ¿eh? Yo creo que al final nos vamos a calentar y al final, fíjate lo que te digo, vamos a pasar hasta calor el, el domingo por la mañana, Madre claro no, eh, no, no sé si creerte. ¿qué, qué, os quedaría, ¿Qué os quedaría a lo largo de esta semana? ¿Hacéis algún ensayo general? no sé Sí, hacemos un ensayo general. Nos gusta, antes de poner toda la chiricota en escena, hacer un ensayo general con trajes. Como si fuera yo una actuación. Sobre todo para nuestra familia, que al fin y al cabo son los más críticos. Uh -huh. o sea, yo lo digo muchas veces. Yo cuando quiero que me critiquen, pregunto algo a mi hermano. Entonces, uh -huh. él me da la crítica real. Entonces, es lo que hacemos. Hacemos un ensayo general con ropa... Eh, con maquillaje, con todo Como si fuera una actuación Entonces, bueno, pues Somos falsos familiares y nuestros seres queridos Que son los que son más críticos con nosotros ¿eh? uh -huh. y, y otra cuestión Cada año sois más, ¿eh? por, por lo menos yo Cada año, cada vez que voy a veros Veo a más gente encima del escenario Es algo que le está picando el gusanillo A una enorme cantidad de personas aquí en nuestro pues... pueblo Y paulatinamente se van incorporando Personas y además algo muy importante Para perpetuar este tipo de iniciativas Gente muy joven Sí, sí. No, nosotros también lo que hemos tenido este año ha sido casi baile de cromos, como dicen algunos. Tenemos caras nuevas, pero tenemos otras caras que no han podido salir este año con nosotros. Uh -huh. Entonces, pues casi mantenemos el grupo, ¿sabes? Llevamos manteniendo el grupo pues, prácticamente los siete años. Y eh, nos deja gente, gente que viene nueva, que como dices tú, que le pica el gusanillo, lo prueba. Y, y en, por reglas general casi siempre se quedan, pero tenemos mucha gente también que es estudiante, que no puede ensayar... ...y este año no ha podido salir... ...o que por motivo de trabajo no ha podido ensayar... ...y, y entonces bueno pues... Eh, ...no ensayando ven la necesidad de ensayar... ...porque si no pues casi es una falta de respeto ¿no? ...salir si no has ensayado... ...porque uh -huh. lo que han hecho... ...el trabajo que han hecho tus compañeros... ...pues se puede ver a lo mejor... ...no sé... Eh... ...mitigado perjudicado por una persona ah, sabes, que... Entonces, claro. ...por lo que hemos hecho... ...eso, eso que te digo es un cambio de cromos... ...tampoco podemos ser muchísima gente... ...a mí me gustaría que lo que saliera fueran más grupos. Uh -huh. O sea, gente que, como dices tú, que le picara el gusanillo, se juntaran 12, 14. Hay que... En una chirigota son 12, no hace falta más gente. 12, 14, y saliera otro grupo y que, que, que consiguiéramos que el carnaval de Sanseca, además de tener eh, un desfile impresionante, que tuviera también un certamen de chirigotas que mereciera la pena. Bueno. Pues recordamos a lo largo de la tarde-noche del sábado en un par de bares de copas, son el dada y el Dolce Vita, y luego durante la jornada del domingo, Festival de Chirigotas en el Teatro Cervantes, dos sesiones a las 18 horas y a las 20-30 horas con los ratones colorados de bailén y el espectáculo de el grupo de Sonseca, Colegio Mixto y No Visto. No te <risa> pregunto cómo vais porque no me lo vas a contar, pero bueno... No, pero bueno, creo que el, está el claro, título está no deja claro. poco lugar a la... Sí, de ah, imagino, sí, de fotógrafos como el año pasado no vais, ¿verdad? No, de fotógrafos, no. fotógrafos el año pasado y lo pasamos muy bien y fue una experiencia extraordinaria uh -huh. Y este año, bueno, pues hemos cambiado Quiero, quiero decir una cosita y es eh, agradecer a todo el grupo que este año sale Agradecérselo un montón por el trabajo que han hecho, por el esfuerzo que han hecho Porque yo creo que sí que llevamos más letras que ningún año Y eso hay que aprender, la llevamos un paso dos que tan solo se va a cantar en el teatro uh -huh. Tan solo porque es específicamente para ese día y para, para cantarle una vez llevan ensayando un montón de tiempo entonces bueno pues pues eso quiero agradecerle a todo a todo el grupo que, que se esfuerce de esa manera que lo coja con la ilusión que lo coge porque de una idea como digo yo de una idea de, de un loco porque yo me considero como si estuviera loco sacando esto en, en pleno corazón de toledo pues de esta idea se han, se han subido esta idea han subido al barco y son ellos lo que hacen posible que esto salga año tras año. Uh -huh. Muy bien, pues Luis Milo dejamos aquí. Por cierto, recordamos la venta de entradas numeradas en la taquilla del Teatro Cervantes va a ser el sábado, el día 13 de febrero, de 11 a 14 horas. Este dato es importante porque normalmente tanto para la primera sesión, la de las 6, como para la segunda de las 8 y media se suele llenar y se suele quedar gente fuera, con lo cual, insisto, la venta de entradas va a ser en la taquilla del teatro el sábado, día 13 de febrero, de 11 a 14 horas. Y ojo, el mismo día del espectáculo, una hora antes de cada una de las sesiones. Luis, mi compañero, que vaya bien primero el trabajo y luego por otro lado que, bueno, ensayemos correctamente a lo largo de las próximas horas y que se dé fenomenal este carnaval. Un año más, bueno. ¿de acuerdo? Nada, aquí estamos haciendo funciones de carnaval también, estamos ensayando con los peques eh, del colegio. Claro, eso te iba a preguntar, estoy oyendo mucho jaleo y estoy escuchando sí. además un, un, una musiquilla de fondo. ¿Dónde estáis exactamente? Pues estamos en el pabellón polideportivo y es que estamos ensayando un circo, un gran circo que va a haber el próximo viernes a partir de las once y media en el pabellón polideportivo que lo van a realizar los niños del colegio, los niños más pequeños uh -huh. y estamos ensayando con ellos la música... Las actuaciones, bueno, tienen un montón de actuaciones, un montón de niños disfrazados. Esto va a ser un espectáculo, que te lo digo yo. Muy bien. Pues Luis, me lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en las actuaciones que tenéis, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Adiós, a compañero. A la sobre el trabajo, sobre la falta de trabajo, sobre el paro, han hablado en anteriores oportunidades los amigos de la Chirigota de Sonseca. Aquí nos quedamos con un pequeño retazo, sobre todo para que sirva de aperitivo, para ir abriendo boca de cara a la gran jornada del de certamen de Chirigotas que vamos a tener, ya sabéis, el próximo domingo. Chirigota de Sonseca.